Entrevista. Bueno, muy bien, dejamos el tema de. Esta canasta escolar, ¿no? Que van a tener la posibilidad muchas familias riojanas de acceder para una noticia que, lógicamente, vino ya con muchos trascendidos en estos días y que tiene que ver con adelantar las elecciones, ¿no? En un plazo de 90 días. El mismo gobernador comentó, lógicamente, esta posibilidad, pero bueno, nosotros estamos haciendo una ronda de consulta, ¿no? Con distintos、eh, políticos, ¿no? que,、eh, O, o diputados que están participando eh, activamente eh, en lo que tiene. Que ver con, con las elecciones. Y vamos a conversar ahora con、eh, el diputado provincial Pocho Brizuela, a quien lo saludamos. Pocho, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buen día, Sergio, y muy buen día a toda la audiencia. Bien, bueno, ¿cómo ve usted esta posibilidad de, de adelantar las elecciones? Bueno, yo todavía no, no salgo de, de la sorpresa y del asombro,、uh -huh. porque la verdad que, a pesar de que yo estuve todo el verano, Esta especulación o versión、eh, circulaba, pero en corrillos donde siempre se opinan de estas cosas. Pero pensé que las condiciones estaban dadas para unificar、eh, la elección en octubre, además con un gobierno que decididamente、eh, apoya al gobierno nacional y donde creo que también.、Eh, A, se ha posicionado muy bien la, la presidenta, que todavía no ha definido si ella va a ser la candidata, pero creo que hay una fuerza muy grande en los sectores、eh, afines al proyecto político nacional de que ella representa、eh, los intereses y la visión de l país que se está construyendo y que creemos que es positiva, que tiene un rumbo muy positivo. Eh, bueno, así que yo la verdad que no, no manejaba esta posibilidad. Por lo tanto, todavía no termino de, de entender、eh, el fundamento, el motivo del adelanto.、Eh, algunos dicen: bueno, un año electoral significa、eh, una tensión muy grande y muy larga hasta octubre.、Eh, de, bueno, las luchas. Eh, este, que tienen que ver con la vida democrática y que、eh, realmente complican el panorama institucional a veces. No debiera ser así, porque tenemos que acostumbrarnos a vivir en democracia. Y vivir en democracia significa que cada tanto、eh, haya que exponerse ante, la, ante el electorado. Y brindar una propuesta y disputar con otras fuerzas políticas、eh, la posibilidad de acceder o no al poder.、Eh, de todos modos, creo que el gobernador、eh, tiene una visión y tiene un sentido de la oportunidad,、eh, un manejo de la situación política、eh, de la provincia, y creo que todo eso es lo que él ha puesto en la balanza para、eh, proponer. Todavía no está definido, pero creo que ciertamente al llegar al nivel de la propuesta pública es porque francamente está decidido a adelantar las elecciones. Eso va a significar, lógicamente, que、eh, lo que todavía estábamos todos, ¿no es cierto?, esperando, visualizando, analizando cómo, cómo se movían las cosas,、eh, los tiempos se nos acortan. Y hay que、eh, ponerse a trabajar y trabajar. definir eh, fuertemente eh, bueno, los alineamientos. Y bueno, yo creo que eso es lo que va a pasar estos días. Nosotros, justamente hoy, tenemos una reunión de bloque para, para poder. Este, Bueno, también hablar, esto mismo que vos me preguntas,、claro. eh, muchos de nosotros, eh, bueno, eh, realmente no, no lo teníamos en la agenda inmediata. Y entonces ahora se desencadena una, una serie de, de interrogantes, de planteos, de preguntas, y es lo que en todos los núcleos o ámbitos de discusión se, se está dando, y también en la opinión pública, y eso es muy bueno.、Eh, de todos modos, yo creo que. Lo que importa es que vivimos en democracia, de que una vez más、eh, vamos a tener esta, esta feliz circunstancia de tener que votar, de tener que disputar, de tener que proponer, de plantearnos ante la sociedad qué provincia queremos, cómo fortalecemos, lo que yo creo que es un aporte fundamental de esta última etapa que es、eh, lograr. Realmente una provincia sustentable, un perfil productivo para la provincia, cómo lo profundizamos con inclusión social, con un buen salario para nuestros trabajadores,、eh, con energía que nos permita mirar el futuro, donde en todo el mundo, en todo el planeta, los países de la tierra y también los estados a nivel provincial se plantean como una herramienta fundamental para el desarrollo. Que dé empleo e inclusión social el tema energético, y creo que esta provincia en eso se ha adelantado.、Eh, y una visión estratégica de quien gobierna hoy, que es el doctor b e de Ecera, ha permitido que tengamos algo que parecía un sueño, difícil de cumplir o de realizar.、Eh, tengamos ya en La Rioja、eh, muy adelantado el llamado parque eólico. Bueno. Y, y todo lo que se hizo a nivel de infraestructura, de vivienda. Bueno, yo no tengo otra opinión, estamos、no. conversando recién,、eh, viendo cómo desde la capital, ustedes saben que yo presido el, la mesa capital del Frente del Pueblo,、eh, que es uno de los partidos. Que ha ido justamente aliado con el Partido Justicialista y con、eh, Norte Grande y otros partidos. Y que ganó la última elección, ¿eh? En la última elección ha que...、mm -hmm. diputado nacional.、Ajá. Pero hemos ido separados en. Las listas、eh, locales, digamos,、sí. de diputados provinciales y de concejales. Bueno, ahora creemos que lo importante es fortalecer los partidos y la discusión adentro de ellos.、Eh, este apuro, el único límite que yo le veo es que no nos da tiempo de profundizar una discusión interna y, y que de nuevo aparezcan, como decimos a veces,、eh, dirigentes. Eh, digamos que, que muchas veces no tienen una, una referencia con un espacio político y que no están discutiendo las propuestas、eh, que, que hay sobre la provincia que queremos, y que bueno, y de apuro pongamos、eh, a alguien simplemente porque cae bien a la sociedad o por otros motivos.、Eh, yo creo que lo importante en las contiendas electorales es que se llegue a la elección. Eh, provincial a la elección general con un panorama donde ya previamente en los espacios políticos se ha discutido, ha habido vida interna. Bueno, eso no nos da tiempo ahora, esta situación. Entonces, Pero,、eh, disculpe,、sí, diputado. La salud de Ezequiel. l preferiría、sí. que las elecciones fueran en octubre? Como la, en la bueno, yo, yo, yo no es una cuestión de preferencia. Yo realmente no,、eh, no avisoraba, según、claro. mi modesta opinión, en diciembre, en enero. Eh, un, otra alternativa. Yo creía que estaba todo dado, había una cierta tranquilidad también en, en la provincia y en el país,、eh, como para adelantar. No, no, no estaba en, en la agenda nuestra, en la agenda mía. Y ahora se nos plantea esto: es decir, no es una cuestión de preferencia. Seguramente, en este caso, el gobernador B. Derejera,、eh, que es una persona que maneja los tiempos y la oportunidad, y usted sabe que en política no solamente hay que tener una visión, que el gobernador la tiene, y muy clara, pero también un sentido de la oportunidad. El momento justo en donde、eh, hay condiciones que él habrá evaluado que hacen que sea positivo y bueno para la provincia el adelantamiento.、Eh, yo no alcanzo a verlas del todo, todavía,、mm. lo estamos discutiendo,、eh, pero esto. Nos ponen una situación de tensión、eh, que todavía, justamente、eh, en el mes de diciembre, dijimos: bueno,、eh, es un tiempo de, de gestión, de trabajar, de gobernar, de legislar,、eh, suspender hasta mayo, junio、eh, la discusión electoral、eh, para profundizar cuestiones fundamentales de la vida de todos los días de los riojanos. Bueno, eso ahora se adelanta. Y lógicamente cambia la agenda de todos, ¿no es cierto? Sí,、claro. Y va a afectar en esta primera etapa porque se va a politizar y,、sí. eh, toda la sociedad y todas las instituciones, ¿no es cierto? Particularmente, yo estoy en una institución netamente política, que es la legislatura. ¿no? Donde está la representación popular.、Eh, entonces, bueno, ahí esta primera etapa del primero de marzo que inaugura las sesiones de este periodo,、eh, bueno, va a estar teñida ciertamente de、eh, la tensión electoral. ¿no? ¿Usted cree que ahí puede hacer el anuncio el gobierno? Bueno, es probable,、diputados? no sé.、Eh, ¿Sabe usted、mm. que también en la convocatoria de elecciones tiene que,、eh, tiene que haber una ley? Una、claro, sí. ley de la provincia. Sí,、claro. Por lo tanto,、eh, la propuesta del gobernador seguramente llegará o se canalizará de alguna manera en la legislatura. El primero de marzo posiblemente se a n u n c i e inmediatamente en la primera sesión. Eh, tenemos que brindar el instrumento jurídico para que ya todos tengan la regla clara de cómo va a ser el, la, el proceso electoral. Por último, diputado,、eh, y le agradecemos el contacto,、sí. eh, ¿considera que los distintos sectores del p e r o l i s m o Riojano deberían ir detrás de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, yo, yo a lo personal、eh, creo que además el gobernador permanentemente ha. Ha tenido un alineamiento muy, muy claro y muy contundente, incluso increciendo en el tiempo, n o empezó、eh, tímidamente y se fue profundizando.、Eh, yo, en lo personal, siempre he defendido y creo en el modelo. De inclusión social con crecimiento que implementó、eh, Néstor k i r c h n e r y después lo continuó Cristina,、eh, con un rol del Estado muy, muy importante,、eh, con leyes que para mí son fundamentales para el presente y el futuro de la Argentina, como es la ley. De, de la nueva ley jubilatoria, el tema de la estatización o nacionalización de, las AFJ, de los fondos de las AFJP,、eh, la asignación universal por h i j o la ley de medios o la ley de,、eh, de medios audiovisuales,、eh, que realmente me parecen que son、eh, mojones y fundamentales en un rumbo que ha tomado el país y que es un rumbo que genera expectativas positivas. También hay defectos, hay limitaciones, hay contradicciones, pero eso es propio de todo proceso político y de todo proceso histórico. Pero francamente creo que por primera vez tenemos claramente un rumbo de qué país queremos y creo que es el país、eh, con un sentido nacional y popular de integración y por otro lado un. un Profundo proyecto de justicia social que está enraizado en los fundamentos del movimiento nacional y popular, es decir, del peronismo y de distribución de la riqueza, de, de, de atacar fuertemente a las corporaciones y a los monopolios、eh, que han generado、eh, grandes desigualdades en la Argentina, y que todavía hay mucha mat materia pendiente, pero que hay una orientación clara y positiva. ¿No? Eh, así que yo, en lo personal y también como sector, el Frente del Pueblo siempre se ha pronunciado en este sentido.、Eh, apoyamos firmemente la candidatura de Cristina, incluso formamos parte de la corriente de la militancia que integra a, a muchos espacios、eh, que vienen fundamentalmente de los movimientos sociales. Estamos preparando una reunión para el próximo sábado en Chamical. Esta corriente, que lógicamente no estaba en el marco de la convocatoria de elecciones, la venimos preparando desde hace un tiempo atrás,、eh, donde todos los sectores que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner en la zona de los Llanos nos vamos a, a convocar、eh, para discutir y para justamente、eh, profundizar el debate respecto de, de esta Argentina que para nosotros está francamente en una situación muy positiva.